Buenos días, a a toda tu audiencia. Eh, Laura, ¿qué postura tienen eh, desde el colegio con respecto a la posibilidad de que el año que viene eh, todos los jueces, juezas, eh, funcionarios judiciales, incluso empleados y empleadas, paguen ganancia? Eh, en primer lugar, eh, claro que desde el 1 de diciembre de 2017 todos los jueces que ingresaron o ascendieron Eh, los funcionarios no mm. pagan, se pagan ganancias eh, eso es una, una ley que salió en de diciembre del 2016 fue consensuada y se eh, aplica a partir de todo o sea eh, va a llegar un momento que en verdad todos los eh, los juces que van ingresando los funcionarios que van ingresando van a, a pagar eh, ganancias que es lo que ha pasado en, en Estados Unidos por ejemplo que la acaba de fallecer acabando relativamente un poco eh, el último juez que estaba exento al pagar ganancias y ya están ahora todo el poder judicial lo hace Laura eh, y ya que estamos eh, arrancas con eso eh, ya se sabe que se saben usted conocen ustedes el porcentaje de jueces acá en la provincia de la Pampa y de funcionarios que están pagando ya ganancias tienen algún eh, número por eh. No, no no la verdad no no, no lo hemos preguntado mm. esto lo hemos eh, nos nos toó sorpresa eh, el, lo conocimos por los medios de comunicación y fue comparado en el dictamen de, de presupuesto mm. y, y que y que bueno estaría y estamos y por eso justamente teníamos nuestra asamblea luego quedamos en reunión los charlamos desde FAN, que es la Federación Argentina de Magistratura, que nos agrupa todas las jurisdicciones provinciales y que representa a la, a la justicia provincial. Ya está en nuestra, eh, estamos en estado de la removilización, conectados trabajando junto con el JUSFESCU, que la Junta Federal de Cortes Provinciales, eh, y en contacto y conocimiento de, los, de las otras federaciones de jueces federales y jueces nacionales, Eh, está en la misma situación porque eh, esto considerábamos que haya un, un tema civil quitado eh, que ya había sido vestido digamos Así que se había acordado a los a los efectos de eh, empezar a hacerlo pero no con porque si no se afectaba el, el adquirido en el principio deidad de las remunaciones eh, quería por supuesto trata de juicios a ese Usted, ¿Ustedes no lo, no lo ven como un privilegio? Es que no es un privilegio. Me daría que el, el, el, la, es una garantía. El Poder Judicial, eh, bueno, el sistema republicano, como sabe, está el video, eh, comprende la visión del poder, y el Poder Judicial tiene a su cargo el control de eh, los actos de gobierno, y y el control de constitucionalidad de todas las leyes. Sí. Ese organismo de control es la última garantía del ciudadano, del justiciable. Entonces, eh, se puso, el constituyente, ya de 1853, ver, la primera parte de la Constitución, no fue morir, eh, pero la segunda parte, sí, y, y se mantuvo esto de la que estas dos garantías, que es la inmovilidad de los jueces, y eh, la intangibilidad de sus remuneraciones a efectos de eh, de la de, de independencia del Poder Judicial, a efectos que eh, no sea sometido a los bailes de eh, los bienes de turno, pueda afectar sus remuneraciones hasta lograr eh, una, una, de, una especie de presión por el juez. ¿Sí? Lo acaba de hacer la corte en un fallo del año... Eh, de dos años, de 2019, lo explicaba muy bien el voto de Lorenzetti, y, de, y luego, eh, que es un, un juicio que inició la, la provincia de Chaco, y lo explicó eh, que los no es una garantía de la ciudadanía. Por eso, eh, es, eh, porque se decía que se choca con el artículo 17 de la Constitución Nacional, es la de las que no somos iguales ante la ley. Claro, sí justo, te iba, te iba a, a, a mencionar el artículo 16, eh, de que todos los ciudadanos somos exacto. iguales ante la ley. Eh, en el, ese, ese, pero, pero, exacto, somos iguales ante la ley, pero en igualdad de fíjate que los jueces no podemos, a diferencia de los legisladores que pueden ejercer su profesión, pueden ejercer el comercio, pueden ejercer eh, toda industria lícita, en la, en la única actividad se nos ha permitido fuera del horario de tribunales es el ejercicio de la docencia. Mm -hmm. Lo demás no podemos tener nada, por eso es, eh, los legisladores esto es algo de los, de los países democráticos del mundo, eh, es, es, es una garantía expuesta justamente para evitar que nadie que pueda afectar nuestra independencia por pues, expresionándote a través de nuestras remuneraciones. Eh, Laura, eh, juez, así que jueces y funcionarios se han declarado en alerta y movilización eh, a nivel país. ¿Es probable que si se Ay. avanza con esto eh, se judicialice el tema o, o no? ¿Cómo lo consideran? Eh, estamos en, en alerta que queremos que creemos va, va a primar Eh, el, el, el, la razonabilidad no es la función nuestra no estar preocupados por una situación personal cuando tenemos tantos casos que se todos los días en las actividades están abrazados de trabajo con gente que viene a eh, y entonces eh, no podemos, eh, ojalá no tengamos que estar ocupados de un tema que, que, que creo que bien que justamente tener esa garantía es para que no nos ocupemos de, de, de cuestiones personales, sino que nos dediquemos a, a la función para la que hemos sido elegidos y tenemos que ahorrar todos los días. Eh, Laura, así que no hay un número de, de los jueces, me, me dijiste en el inicio, de que ya están tributando ganancias. Eh, perdón, no te escuché. Hola, ¿me escuchaste? Eh, perdón, no te escuché. No, te, sí. te reiteraba esto del inicio, eh, que todo, no tienen un número ustedes de la cantidad de, eh, de funcionarios. La verdad, yo no, no, no lo he pedido. La verdad, mm. no, no lo he pedido, pero es todo, todos los que iniciaron e incluso los que ascendieron. O sea que si un, si, un, si un juez concursa por un nuevo cargo desde el 2017 en adelante, eh, o concursó, eh, empieza a tributar sí, ganancias. Eh, exacto. Uh -huh. eh, es una de las cosas que a veces eh, nosotros también hemos discutido en esa situación porque es una, una interpretación de ellos no, no es muy clara y se decía que también attenaba contra <risa> pero en verdad no ha sido un límite los jueces I eh, eh, igualalmente si quieren ascendnder la carrera judicial y tienen ese eh, se ha resentado van a tributar bien bien Laura no sé si quedó algo eh, si no, gracias Eh, no, creería que no, estamos simplemente decirte que estamos en alerta eh, a, a lo que su, suceda, eh, trabajarlo con juntamente con la federación y, y, y este tema que esperemos que vive la racionalidad y que y que bueno podamos seguir trabajando con tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. No tenía nada